Yo honestamente me, me proyecto a 10 años de base independientemente de lo económico buscando la felicidad, o sea tratando de ser feliz y como bueno recursos para ser feliz yo hoy en día soy profesor de tenis eh, soy muy feliz haciendo lo que hago encontré una salida que no muchos jóvenes tienen la posibilidad de tener que es trabajar de lo que, le, de lo que les gusta a tan temprana edad cosa que es para mí algo hermoso, que lo puedo hacer a esta edad, eh, no me imagino trabajando de eso, me imagino quizás estando, estoy estudiando licenciatura en sistemas, pero la verdad es que no tengo duda que el tenis o el deporte va a ser un área muy importante de mi vida, considero que, no sé si mi, mi futuro va a estar tanto dentro o fuera del país, esperemos que sea dentro, pero no descarto que sea en otro país, me veo estable, me veo bien, me veo buscando una manera sustentable de, de crecer como persona y y me imagino feliz y estable en general les veo respecto a las preocupaciones que, me, que, que veo en los jóvenes que es una categoría a la cual, es, a la cual pertenezco eh, es básicamente hay un problema que es casi una constante que es la falta de un destino, la falta de un rumbo eh, la falta de pasión eh, la falta de algo claro que a uno le haga feliz y creo que Esto se potenció por mil desde que la tecnología se empezó a impulsar eh, eh, con, con tanta fuerza desde, bueno, todo el siglo XXI. Pensar que una persona puede llegar a estar ocho horas con el teléfono. La tecnología es una herramienta, ¿se entiende?, que se tiene que utilizar con fines productivos, a mi cuestión de ver las cosas. Pero cuando termina siendo un, algo que te desvía de tu rumbo... Y, tu, y tus pasiones termina siendo algo perjudicial y creo también que hay una gran falta de pasión y de convicciones eh, en la vida de, de cada uno o sea yo gracias a Dios sé que mi pasión es el tenis pero la realidad es que yo encuentro una pasión y yo sé que bajo eso soy feliz pero es muy difícil encontrar gente que realmente diga mi pasión es X cosa y bajo esa y siguiendo mi pasión voy a ser feliz El problema es ese, el problema es la falta de pasión y la falta de destino. Y creo que ahí hay un problema grave que puede transformarse en algo en una temática conflictiva en el largo plazo.